Bueno, la situación del país es una situación de regresión en materia de derechos impresionante. Estamos viendo lo que es un programa económico, que es la tercera vez, por lo menos, que lo estamos sufriendo. Es el mismo de la dictadura de Martínez de Hoz, es el mismo de Cavallo. Sabemos cómo termina. Llega un momento dado en que el ajuste, entendido como reducción del, del gasto estatal, eh, va reduciendo cada vez más la capacidad de consumo, la recaudación, llega un momento en que se tapa el agujero del embudo y bueno llegamos a una situación de crisis y en tanto en tanto se va desarmando el aparato productivo del país, se va reduciendo vamos teniendo los fenómenos de desempleo, el modelo de sociedad no cierra como represión lo de Chubut es bastante alarmante ya eh, en fin, creo que ese es el triste panorama que estamos viviendo en este momento que no es un panorama argentino exclusivamente sino que es un lamentablemente es un panorama regional digamos un contexto regional de regresión y bueno pero los pueblos no se quedan quietos y esto es una de las, de las tantas manifestaciones de movilidad social usted hacía mención recién lo ocurrido en chubuta la desaparición de sí. el joven maldonado bueno cuál es la, la sensación que le deja macri que... ya tiene su primer desaparecido parece espero que no espero que el pobre pibe esté vivo este realmente es, era previsible que iban a empezar a pasar estas cosas hay una imprudencia en el manejo de la seguridad un modelo de sociedad que quiere un 30% incluido y un 70% excluido no cierra sin represión La justicia cuando empieza a apretar el ajuste la justicia empieza a volcarse para el lado del ajuste también La justicia es un término demasiado abstracto hay una minoría de jueces que están siendo un están siendo funcionales a un revanchismo que no tiene... Bueno, sí, podemos encontrar precedentes, pero creo que tendríamos que ir a también 955. Muy amable. Al contrario.